de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Oscar, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cali. ¿Cómo andás? Muy bien, todo bien. Bueno, Oscar, eh, la universidad eh, va a llevar un poco de alivio a estudiantes eh, de bajos recursos que reciben becas de ayuda económica. Eh, las ha incrementado en un 40%. Eh, contanos a ver eh, algún detalle de esto. Sí, mirá, eh, todos los años tenemos nuestro propio programa de becas de la universidad, que esto se viene llevando hace tiempo, y bueno, en este caso, en nuestro sistema de becas, eh, lo hemos dado un valor que se acorde, en realidad siempre me gustaría que sea con mayor valor, porque la verdad que eh, los, las necesidades... Eh, económicas necesidades que, que existen de las y los estudiantes realmente a veces es un problema, pero bueno, eh, a pesar de nuestro exiguo presupuesto, le hemos dado el valor de, de un incremento más o menos acorde a la inflación de los últimos meses, uh -huh. eh, y eso, bueno, permite ahora generar la inscripción para que los chicos se presenten a, a, a las distintas becas que hay, la verdad que es conjunto importante de beca que tiene nuestra universidad completa, media beca, y los distintos sistemas que existen, eh, cuando en realidad, bueno, por otro lado, sabemos que existe un sistema de beca a nivel nacional, pero que la verdad que eh, ha sido muy exiguo en ese sentido y hemos reclamado inclusive con los rectores porque hace ya meses que no se actualiza y han quedado muy atrás el sistema nacional, ¿no? Así que, bueno, en función de eso, nuestro sistema eh, en el presupuesto universitario ya hemos previsto, sobre todo para el, para el año que viene, el, con estos nuevos valores. Esperemos que, que, bueno, el nuevo presupuesto de nación nos permita, digamos, hacer frente, pero bueno, más allá de, si eso no es así, eh, el, lo que siempre es importante es que como Consejo Superior se ha resuelto que lo más importante es poder llegar A, a, a las y los estudiantes, así que prioritariamente nuestro sistema de beca y después si, si tenemos que ajustar en alguna otras cosas se ajustará en alguna otra cuestión que disminuir alguna otra cuestión que quizás la podamos postergar, pero eh, realmente no podemos pensar en una universidad pública y gratuita si no tenemos un acompañamiento eh, del de sistema hacia los al aire de estudiantes Esta, Esto que me estás contando Oscar esto último que decís eh, es una de las quejas que han expresado en el sin todos los rectores de las universidades públicas Sí, efectivamente o sea lo que le hemos pedido en la última reunión del plenario del sin eh, es una, una actualización, un, un acompañamiento una ayuda económica para los últimos meses que queda de, de este 2019, ya que sabemos que nos ha costado a todas las universidades Hubo un pedido de 4.000 millones de pesos que para todas las universidades de refuerzo y que planteamos ahí que no solamente ese refuerzo se pide por la necesidad de gasto de funcionamiento, que siempre existe, sino que además del gasto de funcionamiento, luz, gas, combustible, las universidades nos estamos haciendo cargo de, de otros ingresos u otras necesidades que van directamente al asilo de estudiantes, como por ejemplo el tema de becas que estamos haciendo mención el tema de los comedores universitarios que sabemos que, que también lo estamos acompañando desde el punto de vista de cada universidad eh, el sistema de transporte el caso nuestro, nuestra universidad que casi es paradigmática en esto de tener un sistema de, de transporte que, que lleva hasta el centro universitario que tenemos acá en Santa Rosa en Ciudad de Pico al asilo de estudiantes en forma gratuita Así que bueno, realmente para nosotros y eh, para todas las universidades todos estos costos eh, que hacen, digamos que se han incrementado en los últimos meses, bueno, eh, realmente necesitamos un refuerzo y así lo hemos pedido en, en el sistema en general y hemos elevado este pedido a la Secretaría política Universitaria bueno, fin de mes pasado cuando nos reunimos el primer año de rectores ahí en resistencia y en corriente que es la, la sede de, de la Universidad Nacional del Noreste de, de nuestro país. ¿no? Eh, Oscar, eh, con becas y medias becas, eh, ¿qué cantidad de estudiantes eh, reciben eh, esta ayuda? En la bueno, eh, el, digamos, la verdad que la cantidad no, no es la suficiente que, que nosotros querríamos, porque bueno esto eh, generalmente después de esto se hace un ordenamiento de, de función de las presentaciones que se hagan cada uno de los estudiantes. El año pasado, inclusive, mejor dicho, a principios de este año, reforzamos con otras partidas que pudimos reestructurar con 30 más. Eh, pero bueno, estamos en general debería contar todo el sistema de beca eh, de una forma u otra y estaríamos seguramente llegando con comedor y todo demás a más de 500 estudiantes. Pero bueno, es el sistema propio universitario, después tendríamos que, que sumarle lo que a nivel nacional están las, las becas progresar, y que, bueno, también recordemos que nosotros no, no hemos excluido a las estudiantes que tienen el sistema de beca universitario propio a el, los que reciben el sistema progresar, o sea que si alguien está recibiendo el sistema de becas nacional, se le incorpora como un ingreso más dentro del análisis, y, y si tampoco le le está sirviendo, o sea, le, le podemos dar las becas de nuestra universidad, ¿no? O sea, que un sí. sistema no reemplaza al otro porque muchas veces eh, es necesario los dos para poder eh, tener... Mm, Digamos, un ingreso acorde y poder estar estudiando ¿no? claro. eh, Oscar, eh, después del resultado de las PASO eh, a nivel nacional eh, y la posibilidad de que asuma otro gobierno en diciembre, ¿qué expectativas tenés vos como rector de la ULPAN eh, con un cambio de gobierno y sobre todo teniendo en cuenta lo que está diciendo Alberto Fernández de que bueno este, le va a dar más apoyo eh, a las universidades nacionales Bueno Digamos, la verdad que creo que ha sido un reclamo general de todas las universidades eh, la necesidad de que haya un cambio de política hacia, hacia el sistema universitario, sobre todo, eh, fundamentalmente acompañando, como decíamos hace un rato, acompañando al, al sistema nacional, eh, más particularmente nuestra universidad, como lo hemos dicho desde el año pasado, Eh, la verdad que el aumento que nos dieron en el, el presupuesto nacional de nuestra universidad no, no nos sirvió ni siquiera para pagar o apenas nos sirvió para pagar los aumentos de los docentes y, y hemos tenido que pedir un, un refuerzo eh, a la secretaría de política universitaria que bueno que seguramente ya no están eh, particularmente eh, haciendoé lo efectivo pero la verdad que fue varios meses de de ir y además no es los mismo valores ahora a fin de año que, claro. que a principio de año ¿no? sí, sí. así que la verdad que esperemos que qué bueno que los cambios sean concretos y que nos acompañen, y creo que bueno las políticas anteriormente se han dado así no de, de una de un acompañamiento a la, al sistema universitario nacional fuerte hemos visto en los últimos meses y años eh, que, bueno se han disminuido la cantidad no solo de esfuerzo presupuestario y de, de el importe que van directamente a las universidades, sino también respecto a, a ciencia técnica, que se ha disminuido el importe de, de becas, el sistema de en general no en los últimos años se ha venido degradando, el sistema de beca a nivel nacional se ha venido degradando, y bueno, esperemos que esto se revierta en el próximo gobierno. Está bien. Eh, bien, Oscar, eh, queríamos tener la, la palabra tuya aquí en, en, bueno, en Radio Cermés, bueno. eh, sobre todo por este aumento que aprobó el Consejo Superior de, de un 40% en las becas de ayuda para sí. estudiantes. Eh, Entonces, esperemos que, que todo esto sirva y acompañarlo porque, bueno, hoy por hoy, eh, para el ácido de estudiantes realmente es un momento muy difícil. ¿no? sí Como a toda la sociedad, pero bueno, uno está acompañando y, digamos, planteando a la comunidad universitaria. ¿no? Sí, sí, sí, más vale. Eh, bien, Oscar, no sé si querés completar con algo, sino gracias. No, no, ya gracias, por, como siempre. Bueno, eh, bueno. Buen, buen día. Igualmente, chao, eh, chao. La palabra del rector de la ULPAN, eh, Oscar Alpa, pasó por Radio Kermeson, 9 y 29.